Les cuento, el próximo lunes 11 de agosto Santa Rosa va a ser sede de un importante encuentro interprovincial que va a reunir a foros de previsión y de seguridad social de nuestra provincia de Santa Fe de Córdoba. Vamos a saludar ahora a Sandra Abdo, que es la Secretaria General de la Coordinadora de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la Argentina. Sandra, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos un poco, vas a ser una de las protagonistas de este encuentro, ¿de qué se trata, cuál es el objetivo y qué van a debatir y conversar? Bueno, eh, se trata de lo siguiente, las, hay tres foros de previsiones de seguridad social eh, provinciales, Santa Fe, La Pampa y Córdoba, que se fueron generando por vínculos que tenemos las casas de profesionales y las casas provinciales. ...para trabajar políticas comunes en materia de seguridad social... ...dentro de cada una de nuestras provincias. El primero fue en Santa eh, ...se creó en Santa Fe hace tantos años... Eh, ...con ese modelo se creó el de la Pampa en 2020... ...y el de la Pampa incluso para que se creara el de Córdoba este año. Entonces, eh, la idea en realidad es en, en mostrar... ...que la seguridad social... Eh, ...no solo de los profesionales... ...la seguridad social de los ciudadanos de nuestro país tiene el Corte Federal, o sea, las provincias mantienen y preservan la, el, la obligación del derecho de, de, de, ofrecer el, de, de cumplir con el derecho de la seguridad social o por sus casas provinciales o por sus casas de profesionales. Bien. Eh, entonces en este evento viene el Secretario de Seguridad Social de Santa Fe, porque Santa Fe además está en un proceso de reformulación de los sistemas están en el transcurso ahora de la Convención Constituyente donde se van a, a incluir claro. a esta temática de la que estamos hablando, pero además también la presencia de nuestro gobernador porque la Pampa junto con Santa Fe y Córdoba son pioneras en este trabajo federal eh, en materia de seguridad social. Perfecto. Eh, Jorge Boazo es el, el secretario de Santa Fe, ¿verdad? Sí, el secretario de Seguridad Social. De, de Seguridad de Santa Fe. Social. ¿Qué? Eh, ¿Y cómo ves puntualmente en la Pampa? Hace poco, bueno, la cuestión de las cajas provisionales también es una cuestión en debate, lo ha sido históricamente según los modelos económicos y políticos que hemos tenido en el país. El otro día el gobernador ratificaba la, la, la postura pampeana histórica que ya sostuvo también en los 90 cuando se intentó otro camino para la caja provisional provincial en ese caso. ¿Tenés una mirada del tema? Sí, totalmente. Bueno, justamente se, se va a desarrollar el 11 de agosto porque recuerda la gesta que encabezó La Pampa a través de la Caja Forense de la provincia de La Pampa, la Caja a la que pertenezco, y, y los convencionales constituyentes Rubén Marín y Antonio Verón Garay en la posibilidad de incorporar una parte de un texto en el artículo 125 de la Constitución Nacional, mm -hmm. que observaba justamente hechos poderes de las provincias no delegados a de la Nación en materia de seguridad social, cajas cajas provinciales y cajas de profesionales, en un contexto muy adverso, como era el año 1994. Claro. El de la coordinadora es el día de la, seguridad, es la solidaridad profesional, porque 10 casi 10.000 profesionales de todo el país, junto con los constituyentes de sus provincias, fueron a a sentar posición en la Convención Constituyente para lograr este artículo que se conservan estos poderes no delegados por las provincias. Yo sigo la línea de lo que eh, nuestro gobierno provincial está planteando, del federalismo, y de preservar nuestros sistemas de seguridad social en un ámbito provincial, algo que también sucede en Santa Fe, en Córdoba, y en la, no solamente en las provincias que tienen una caja provincial, porque hay solo... Desde todas las cajas provinciales, en la década del 90 se traspasaron muchas, pero quedaron 13 provincias con sus cajas provinciales. Claro. La idea es que entre todos los integrantes del sistema, pod podamos encontrar la reformulación de lo que sea necesario, pero siempre preservando el derecho de la seguridad social de los ciudadanos, en este caso de La Pampa, y de los ciudadanos de cada una de estas provincias. Bárbaro, Sandra, agradecemos el contacto más vale, estaremos atentos a la realización de este encuentro y si queda algo para agregar ahora, te estamos escuchando. Bueno, no, eh, solamente agradecer, eh, bueno, en este caso a, a las autoridades a, del gobierno de Santa Fe, porque viene eh, su secretario de Seguridad Social, agradecer a la, las cajas de profesionales y provinciales de Santa Fe y de Córdoba que van a acompañar a las cajas de profesionales y, y la caja del Banco de la Pampa y provincial nuestra y a nuestro gobernador por, el, por el haber aceptado abrir esa convocatoria, porque está en el contexto de lo que venimos trabajando este, en el ámbito de la seguridad social de la provincia, y ojalá que esto sirva como modelo a seguir por otras provincias. Y por supuesto que están invitados pues a partir de las 9 de la mañana en el Congreso de Abogados de la provincia de La Pampa. Gracias, Sandra. Bueno, cómo no. Muchas gracias a ustedes. Sandra Abdo es la Secretaria General de la Coordinadora de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la Argentina. La actividad de este encuentro que se va a desarrollar el próximo lunes la pueden ver en nuestra www.radiocormes.com. Está todo el detalle de quiénes van a disertar, cuáles son los temas que se van a discutir, lugares y horarios.